Que me ha cambiado la vida, pero me pide a toda hora, que me ha cambiado la vida, pero me pide a toda hora Me pide más, más, más, me pide más y le doy más, me pide más, más, más, más me pide más y le doy más Ella nunca fue colegio, por eso no sabe restar, pero conoce el dinero y miren si sabe sumar Cuando se emociona, me le cae un desespero Me dice, viene lo bueno y de aquí no te vas ahora Me pide más, más, más, me pide más y doy más Me pide más, más, más, me pide más y le doy más Hay que tener resistencia, así no hay bolsillo que aguante Me pide cuando se acuerda, me pide cuando despierta Y me pide a levantarse Me pide más, más. Hijo de la familia, Luis Carlos y el Dino Paz de fiesta en fiesta, muchachos. Ay, tengo que tomarme una pastillita para la fuerza, tengo que tomarme una pastillita para la fuerza, porque es que esta muchachita me pide más de la cuenta. Y es que esta muchachita me pide hacer la cuenta. Me pide más, más, más, me pide más y le doy más, me pide más, más, me pide más y le doy más. A ella le gusta la plata y se siente insatisfecha. Me dice que no le aguanta y quiere que le abra una cuenta. Pero me siento cansado. Ay, está tanto trabajar, creo que no voy a aguantar, porque me tiene asolado. Me pide más más se cuide que el bolsillo, que se cuide que el bolsillo, y ya tengo la pastillita. Me pide más, más, más, me pide más y le doy más. Me pide más, más, más, más me pide más y le doy más. Enos, Mejía Torres, el grandito Valle del Parc y Luis Alberto Medrano.